Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Has reparado, oh Muhammad, en quien niega la resurrección y la rendición de cuentas? Ese es quien rechaza al huérfano y no alienta a los demás a alimentar a los pobres, ni los alimenta él mismo. Hay de aquellos que rezan de manera negligente fuera de su debido tiempo o no son constantes en la práctica del salat esos que rezan para que la gente los vea y piensen que son piadosos mientras que no prestan la mínima ayuda a quien la necesita